¿Cómo escribirá mañana su diario Esto, su diario clar caja negra un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas caja negra datos de un viaje colectivo Hola queridos oyentes veraniegos, esta es la versión estival de Caja Negra con un recorrido histórico por la radiofonía argentina. Prepárense un jugo, un tereré y deslicen sus personas en la reposera o la lona que vamos a dar una vuelta por los siguientes momentos históricos. se cumple la quinta semana de la irradiación de la más estupenda de cuantas aventuras haya iniciado el hombre desde que el mundo es mundo y las otras radios son las otras radios. Ay, ¿Usted se ve el Sí, mi crema portuguesa Pero usted dígame chiche como en casa Así que usted pide el pinto. Ya me parecía una nariz conocida Qué lindo decir cerca Estaba la, la mujer bala Que le pone en un cañón y termina en el pecho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 te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra... ¡Adelántese! Señor, ¿usted qué opina del señor presidente Alberto J. Armando? ¿Cómo? ¡No está más frondici! La dama de la esperanza Se llama Eva Duarte de Perón ¡Ustedes son los custodias del paradigma de la justicia social! Mordejito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos... Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Se considera como el acto inaugural de la radiofonía la transmisión en vivo de la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1920 a cargo de la Sociedad Radio Argentina compuesta por Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez quienes instalaron un equipo transmisor en el techo de ese edificio. Una de las razones por las que se los recuerda como los locos de la azotea. Y ahora la noticia del día. Primera transmisión radiofónica en Buenos Aires. Aquellos que no puedan asistir al teatro no tienen que afligirse. Hoy la Sociedad de Radio Argentina efectuará la primera transmisión radiofónica. El doctor Enrique Telemaco Susini, pionero y guía del proyecto difundirá fundirá lamentada obra de Richard Wagner, Parsifal. A partir de hoy, la cultura se propaga por ondas del éter y estará al alcance de todos los oídos. Manager, Kearns, Septiembre de 1923. Transmisión de la pelea entre Ángel Firpo y Jack Dempsey por la Corona Mundial. Y en octubre del mismo año, la transmisión del primer partido de fútbol en la historia. Se enfrentaban Argentina y Uruguay en la final de los Juegos Olímpicos de París. Eva Perón, antes de ser Evita... Se hizo popular como actriz de radioteatro a comienzos de la década de 1940. El radioteatro se impondría como género dramático de masas hasta la difusión de la televisión dos décadas después. Los Pérez García, radio el mundo. Es la casa de los Pérez García ¿Qué te pareció el muchacho Raúl? ¿Y a vos? tirifilo, pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta yo todavía no sé si es un vivo un fresco o un tarán auténtico, y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita el radioteatro convocaba principalmente al público femenino con obras de Abel Santa Cruz René Cascallar y María del Carmen Martínez Paiva entre otros Dentro de 30 segundos con ustedes El Teatro Palmolive del Aire Recuerde señora Para que su hijito luzca siempre un peinado impecable Bien de hombrecito Peinelo únicamente con fijador palmolive Con un po poquito apenas Fijador palmolive Mantiene el cabello bien peinado y perfumado Todo el día A mi fuego me llamaron ...un radioteatro. ¡Palmolive! El suave jabón de belleza... ...presenta... ...su teatro... ...Palmolive del aire. Bueno, ¿qué, qué parte del libro me toca? Ah, ese personaje... En su décimo cuarto año de grandes éxitos... Pensar que a principios de los años 60 yo lo escuchaba en mi casa de Ramos Mejía y ahora estoy acá con... ...Gilda Bernard, Oscar Casco... ...en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. En la cartelera de este mes... Pero... Hice el título de la obra No quiero vivir así Con Julio César Barton En los relatos Y la participación especial de Sara Prosperi, Roberto Lopresti Fernando Morán Andrea Ducasse Y Osvaldo Cané Dirección José Tresenza Fal falto yo, Juan Alberto Badía No se olviden de mí Fue que la voz habitó al hombre Bueno, ahora me toca a mí eh, Es la parte donde juego las cartas con Oscar Casco corta doy yo? Sí Cartas Fuman, hablan Parecen no jugar Guerra de nervios Y paciencia Y astucia Espada Caballo, gané para ¿Qué tenés? Oro Rey Rey Gané yo Y van doce, ¿no? 12 sí Anotá De acuerdo ¿A cuánto vamos? A dieciséis Estuviste en el pueblo Sí, cortá. ¿Y a mucha gente? A todo el mundo. ¿También a Ana? ¿A Ana? La fea, la, la bobita. Jugá. La de la apuesta y el beso. Ah, sí. Se casó. ¿Con quién? Uno, oh, un tal Emilio. Jugaste mal, sí. Pero es fea. Sí, feita. Fea, ¿cómo pudo casarse? Siempre y un guapo. Tirá. ¿No sabés dónde vive? No. Averiguá. Para. Averiguá. ¿Y ese interés? Tengo que... Averiguá ¿Qué haces? ¿No jugás más? Vos no jugás Pero Horacio Tenés que ir a buscar una dirección Pero Horacio Tenés cada capricho No estarás pensando en divertirte a costa de esa infeliz En divertirme a costa de ella estoy pensando Eso sí que eran dramas Pero ahora olvidémonos de todo Y sigamos viajando por el tiempo Caja Negra 2017 Historias de los sonidos de la radio I've got you my skin you so my Under my skin I tried so Not to give in I've said to myself this affair It never will go so well But to why should I try to resist When baby I know damn well That I've got you Under my skin I'd sacrifice anything Come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night And repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice Comes in the night and repeats how it yells in my ear Don't you know you fool, ain't no chance to win Why not choose your mentality, get up, wake up to reality And my caja negra 2017 más caliente que este verano Universidad Popular de Escobar, ONG de Servicios Universitarios. Profesorados en Historia, Geografía, Lengua y Literatura Formación Pedagógica para Nivel Medio y Superior Dirigido a Profesionales, Técnicos Superiores y Técnicos del Nivel Medio Diplomatura en Derechos Humanos Metodología de la No Violencia Preventor de Adicciones y Disminución de Riesgos Cursos de Agente Sanitario Tecnicatura en Administración de Recursos Humanos Licenciatura en Psicología Social sríbirte para el año que viene hasta el 16 de diciembre con un 5 por0% de descuento en la matrícula llamanos de 10 al 18 al 6 154 22 47 o al 3 472 mil 9 o envíos tu correo a up escobar gmail.com inscripciones 2017 desde el 6 de febrero hasta el 3 de marzo universidad popular de escobar la plata 270 ingeniero másrid belén de escobar provincia de buenos aires seguimos en Facebook, Universidad Popular de Escobar Y en Twitter, arroba unipop-escobar Y desde 2017, encontrarnos también en la provincia de Córdoba Historias de los sonidos de la radio 1920-1950 en 1940, debuta Nini Marjall con sus primeros personajes, Cándida y Catita. Nini Marjall. Cándida. Radio El Mundo.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 Antes se llamaban picazones y el mejor remedio era rascarse. Caldera, usted sabe que la ciencia progresa y cada día se descubre una nueva... Una nueva forma de sacar la plata, como con los impuestos. No ponga el dedo en el ventilador. Pues. La cuestión es cobrar. La última gripe me costó 850 pesos. Y eso que era venina. Venina. Que si llega a ser mortal me deja la calle para toda la vida. Todo está por las nubes, cándida, pero en el mundo entero pasa lo mismo. Ah, en España no. En España por cuatro pesetas enferma usted como un príncipe. Y hay enfermedades que no solo no se las cobran, sino que le pagan a usted por exhibirlas. ¿Por exhibirlas? Un primo mío que nació con dos cabezas ganó más de un millón de pesetas exhibiéndose en las universidades dentro de un frasco. Sin embargo, la la inflación no es allí menos grave que en los otros países. Pero hay que considerar que España ha sufrido mucho en su historia, don Torres. Sí. La inversión de los moros. inversión? La, in la explosión de los jesuitas. Bueno. Las guerras intestinales. Ay, pobre historia. Bueno, por A por B, en todas partes la vida está carísima. En Estados Unidos, por ejemplo, resulta tan caro lavar la ropa que vale más tirarla y comprarla nueva. No me diga. Sí le dijo. Como lo oye. Cuando yo estuve en Nueva York, me quitaba las medias y las tiraba. Bueno, Así estarían las media Oiga, háganme el favor, ¿eh? Y si en la comida, si en la comida en Francia un bifecito de vaca le cuesta 20 francos nuevos. Yo me lo pasaba a caballo. ¿Montado todo el día? No, no me lo pasaba carne de caballo, que más barata. Ay, a mí me cae tan mal. Una vez que con mi carne de caballo me estuvo dando vueltas en el estómago toda la noche. Sí, claro, porque sería un caballo de calesita. ¡Ay, qué chiste! ¡Ay, qué chuflero! ¡Qué Pues el domingo fuimos sí. a un recreo del trige sí. y pedimos un pollo.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 Ya en 1944, Luis Sandrini presentó por primera vez a su personaje Felipe, que se volvería famoso y perduraría por años. Luis Sandrini, Felipe, Radio El Mundo. Muchas gracias. Les conviene aplaudir, se con el frío. ¿eh? Anoche fui al circo de... Llegaste tarde. Llegué, llegué al circo de Alibri Guardi, <risa> hablando, hablando de frío, ¿no? Uh, había un loro, delante de él una cebra En eso el loro se da vuelta y, y mientras se da vuelta se llevan la cebra para la pista Viene caminando un burro y el loro que vuelve a mirar Cree que el burro era la cebra y le dice Sonso, con este frío te sacaste el pijama <risa> <risa> no, no me divertí mucho decir Sí, estaban los osos Sí, a, había un matrimonio a lo mío con un nene, ¿no? La señora, claro, el frío tenía pieles Cuando salieron los osos, el nene le pregunta... ...mama, ¿tu piel se saca de ese animal? No, ve este, dijo la señora y señaló al marido. Adiós, <risa> <risa> oh, Lebreguard. Qué lindo decir circo, sí. Estaba la, la mujer bala, que le ponen en un cañón y termina en el techo Estaba el lanzapuñales, que apoya a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca, ni una vez le pegó. es <risa> verdad. Otros actores cómicos del momento fueron Tincho Zavala, Pepe Arias, el dúo Buono Estriano, Juan Carlos Pinocho Mareco y Pepe Iglesias, El Zorro. Pepe Iglesias, El Zorro. Radio El Mundo. Las ocurrencias de Pepe Iglesias, El Zorro, se hacen presentes en nuestro programa con un directo de Winky. ¡Aquí está El Zorro! da passare la lista. Ciapa la pietra. Ciapa lo bondo. Ciapa lo cornetto. Ciapa lo violino. Ma sono tutti ciapacciato questa orchestra. Benissimo. Tamo a scadare l'aria fine azione. La la la ai ai ai ai sarà spettacolo ai. Attenzione. Vedo qui per la ripetizione, credo no. Atenti. Presto, maestro. Moló. Perro. Alla, madonna. Percero. Sí? Eh? Tome hiperbotina maleshi. Una cucharadita equivale a un día de campo. Toma ceneguina y déjate de toser. Brr, ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio? Revista Temporada causa sensación con últimos modelos llegados por avión. Caja Negra Verano. Historias de los sonidos de la radio. Café Negra Verano, historias de los sonidos de la radio. 1920-1950. Fidel Pintos, Radio Callao. Ay, Usted Fidel Pintos. Sí, mi crema portuguesa pero usted diga chiche como en casa así que usted es fidel y ya me parecía una nariz conocida pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera ¿eh? voy a huir de este rancho a ver, Filemón Alcanzame el caballo. El caballo no está, patrón. Entonces que me traigan la sota. ¿Pero quién es Filemón? El capatá de mi estancia. Oh, Yo, señorita, recién me entero que Fidel tiene estancia. Así que usted dueño de una estancia. Así es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso. Que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envólvemela, que me la lleve. Y me la lleve nomás. Ay, la fuerza que debe sí, tener sí. Dígame una cosa ¿le, ¿Le agrada la natación? Que si le agrada Es su deporte favorito Dígame una mentira más Ay, Diga que sí Y lo invito a nadar en oh, No, me será imposible Ayer hice tantas piletas Que estoy verdaderamente estenuado ¿Sí? ¿Y cuántas piletas hace por día? Y no sé Depende de la ropa que haya que lavar Los cinco grandes del buen humor Radio Radio Splendid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 Y las otras radios son las otras radios 25 días que nuestros esforzados astronautas Están en el satélite batiendo Todos los récords de permanencia en el aire ¿Y, y... Todos los récords de permanencia en el aire Escúcheme, señor Permítame ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no el, el récord mundial de permanencia en el aire Lo lo detentamos mis compañeros y yo ¿Ustedes? Sí, sí, ¿El sí, récord sí, mundial sí, de permanencia en el aire? Sí, sí, sí viejo, sí, por favor viejo. ¿Y <risas> quiénes son ustedes, aviadores? No, no, jubilados Además, fíjense, mire, mire, mire Estamos en el aire desde hace varios meses, ¿no? Con respecto a nuestra jubilación, viejo Bueno, bueno Tenemos que porque... venir a aplaudir acá para comer pero, señor. <risa> Oye, ahí están nuestros arriesgados aflorautas Aló Ahí. Bien, bien, pero estamos atravesando una zona muy que y esto nos obliga a continuamente. ¡Oh, ya menos mal que la porota llevó la bikini! ¡Silencio, por favor! ¿Y qué otra novedad, Selmar? Aquí en este momento captamos una voz que dice... ¿Quieren escuchar lo que dice esta voz? ¡Sí, sí, cómo no! ¡Hola! ¡Hola! escuche ¡Escuchen! Bueno. Tacoinovchernia. ¿Eh? Kabarit Gaspodin transmite Radio Mutku. Atensiu, gobierno ruso afirma que el universo Laus le pertenece. Que Laus le pertenece. Sí, Laus y Martijo también. La revista dislocada, Radio Argentina. En la revista dislocada presentamos... Lo que... Con las noticias al minuto. Más que al minuto, al segundo. Más que al segundo, al primero. Digo, al instante. Con informaciones de aquí y de allá. Y de más allá. Atención, llamando Tucumán. Aquí San Juan. Aquí el Congreso. Bueno, ¿qué pasa allí, compañero Laucheta? No ¿eh? pasa nada, pero como aquí se acerca un ciudadano, le pediré su opinión sobre el momento actual. Adelante, Laucheta, adelante. Señor, ¿qué opina usted del momento que vive el país? Mire, yo solo sé que cuando él era candidato, le decíamos Ilía. Cuando subió la presidencia, y ahora todos decimos y Una mención especial merece Mordisquito personaje creado por Enrique Santos Dicépolo de reconocida simpatía por el peronismo con quien dialogaba imaginariamente sobre la realidad del país en esos años Enrique Santos Dicépolo Mordisquito, Radio Nacional Pienso y digo lo que pienso Todas las noches de lunes a viernes dice Polim. Conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepol. Oye, memordijito. Mordejito, ¿dónde está? Ah, Mordejito, mira, yo alguna vez te hablé de confucionismo, de los rumores, de la calumnia. ...de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas... ...que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades... ...y entonces buscan el desquite de las mentiras... ...sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos... ...los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que... ...se va a venir una. Esos mismos... ...son los que ahora te ponen una mano en el hombro... ...miran, miran hacia los costados... ...se agachan... ...y te dicen, atenti... Y, ...ojo, atenti que... ...la que se viene el 22... <risa> ...¿y qué se viene el 22? ¿El 22? <risa> Vos vas a ver la que se viene el 22... ...¿qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene... ...¿sabés lo que se viene? Dos millones de personas... ...eso se viene... ...no te estoy hablando de doscientos comparsas alquilados para gritar cualquier cosa... ...no te hablo de una claque de cincuenta... ...te estoy hablando de... ...de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes... ...que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo... ...dos millones que harán ruido, claro... ...no van a marchar por la calle con paso de minué... ...sino gritando hasta dejarte sordos... ...alegres, contentos y satisfechos... ¿Y cómo no? Si es, si es el pueblo mismo. 2 millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe. Una angustia que no se prepara. ¡Ojo, che, cuidado! ¡Compren víveres! ¡No salgan a la calle! ¡Shh, che, atente! ¡Que no falte comida! ¡Shh! ¡Oh, vos me oís, che! ¿Pero de qué...? ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? ¿Es la guerra? Y no, no es la guerra... ...mordisquito... ...estás equivocado... ...no es la guerra, al contrario... ...es la paz de los trabajadores... ...porque habrá gritos y canciones y banderas... ...pero es la paz... ...claro, a vos te gustará más una audición de boleros... O un concierto en la Wagneriana, lo entiendo. Porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. A millones y millones, sí. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea, es, es solo porque... porque sí. ¿Y me la vas a contar? Y no, a mí no me la vas a eh, Dame la espalda, si querés. ...dale la espalda a toda esta fiesta que conmueva mucho ...y no hiere a nadie... ...colócate en una postura negligente... fuma tu cigarrillo... ...envolviéndote en una selva de humo... silva un guarazón o mírate las uñas... ...hace lo que quiera, pero... ...oíme a mí... ...y si no... ...a ellos... ...a los 2 millones de la estupenda fecha... ...y oílos... ...no como si oye un rumor de esos que ahora están de moda... ...sino de una manera más leal... Y más argentina, porque el rumor es una gachada. Una gachada. Y lo que ellos quieren decirte... ...es una preciosa altivez Sí, yo. Y yo no te lo niego... ...que los que están contentos cantan, gritan... ...castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos... ...y no avanzan bailando de punta... ...sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar. El 22. Pero nada más que esto... Y todo esto el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido que puede salir a la calle a gritarle almente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó. Eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina... ...y que te dice que es el peligro... ...la mujeres y los niños primero... ...la que se viene el 22... ...y que se viene... ...sonzo... ...ya te dije lo que se viene... ...no dos millones de rencorosos que salen a pelear... ...sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión... ...y su reconocimiento... Me comprendé, mordiquito. Y a mí a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. Y No, a mí no me la vas a contar. Hasta mañana, sí. Hasta mañana. Caja Negra 2017. Más caliente que este verano. Cuando la suerte que eres, fallando y fallando, te largues parado. Cuando este viene es la vía sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga amor. Para la indiferencia del mundo, que sordo y es mudo recién sentirá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 Seca las pilas de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno para morir abrazado Cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar Te acordará de este que un día cansado se puso a la... Que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Y era, Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano ni una ayuda Raje los tamangos Buscando ese mango que te haga por paz La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo recién sentirá Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Llera, llera Aunque te quiebre la vida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 Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org Parte por parte este negro Cuarenta y tres es mejor Cuarenta y tres su largo Por su filtro su sabor Cuarenta Todos lo quieren por bueno Todos lo quieren por piel Aquel que se fuma un negro Prefiere Cuarenta Toma cacho 43 negros, qué gran cigarrillo. Caja negra verano. ...historias de los sonidos de la radio. A partir del 17 de octubre de 1945... ...comenzó a construirse en Argentina... ...una nueva fuerza política... ...que consagró como presidente del país... ...a Juan Domingo Perón... ...un 24 de febrero de 1946. En su primera presidencia... ...desde la paradigmática frase... ...Braden Perón... ...en la campaña electoral... ...y luego en el gobierno el peronismo construyó una profusa gama de símbolos, desplegó un aparato publicitario y propagandístico con objetivos bien definidos. Además de evidenciar el nuevo rol de los trabajadores, del Estado y del partido, el gobierno de Perón se propuso construir una nueva identidad política y a la vez difundir los logros y las realizaciones de su gobierno. Fue así que entonces se utilizaron todos los medios disponibles para concretar esos objetivos. Desde afiches y folletos de todo tipo, publicaciones partidarias, periódicos, libros de divulgación doctrinaria, revistas, fotografías y el medio de mayor relevancia de la época, la radio. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: "Mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. Oh, ¡Esto es magnífico!" La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. "¡Abanico de aguacito! A buscar el juguete que me toca este año." ¿Qué? ¡En la oficina del correo! ¡Van a que tener una muñeca! ¡Qué demanda los Reyes Majos! ¡No lo sabes! ¡Eviliza! La radio durante el peronismo. Radio Nacional. Radio del Estado, por sus ondas LRA y LRA1, transmite juntamente con las estaciones que integran la red argentina de radio difusión. El peronismo modifica las costumbres en el uso radiofónico. Se encuentra reunida en la histórica Plaza de Mayo las distintas columnas que representan al proletariado argentino en leal respuesta al llamado formulado por la Confederación General del Trabajo. Salen a relucir ahora pañuelos blancos saludando al primer mandatario, a su señora esposa, al vicepresidente, a los ministros, a bajar los carteles muchachos así los camaradas de más atrás pueden ver todo bien sinceridad y amor, para el que a nuestro lado la mejora muchas gracias es frecuente la transmisión de actos, discursos y la difusión y publicidad de los actos de gobierno la damas la la esperanza se llama Eva Duarte de Perón, la dama la esperanza de todo sentimiento y corazón, con su lindes su obra peronista y de Argentina. La dama de la esperanza se llama Eva Duarte Ustedes son los custodias del paradín de la justicia social, son los custodias de un patriota que está haciendo cada día más grande nuestra Argentina y son los custodias del corazón de vida, nada más. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos públicos y en sus conquistas porque es lo mejor de esta tierra a todos les dejo un gran abrazo de mi corazón para el que no hay el mundo es el amor de Perón y de mi pueblo en este Caja Negra de Verano Cerramos el primer capítulo de la historia de este medio con el peronismo y la radio. Esperamos haber traído buenos recuerdos a algunos y curiosidades entretenidas para los más nuevos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando continuaremos recorriendo momentos históricos de este fantástico medio de comunicación que nos trae cada semana hasta tu casa. Buena semana. ¡Chau! Señoras. Goodbye. Caja Negra. Conducción, Matías Levín. Locución, Miguel Ángel Maciel. Edición y producción, Ariel García y Julián Belistri. Prensa y difusión, Julia Caimen. Ajudició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.